Navarra, pasado, presente y futuro. Toda la información sobre nuestro estado. De la mano de Alavedi y Ratia, aquí comienza Hordago Navarra. Arracha el deón Laguna, queeta onguietorri Alavedi y Ratia. Hordago Navarra, enxuten Arizalete. Bienvenidos un miércoles más a estas ondas soberanistas de la nación de todos los vascos. ...bienvenidos a la realidad del Estado Ocupado de Navarra. Las tretas que ha utilizado el ocupante para someter a este pueblo... ...siguen manifestándose cada vez más cristalinas... ...cuando seguimos escuchando por parte de los autóctonos colaboradores con la ocupación... ...cómo se criminaliza la historia de este pueblo a su conveniencia... Esta vez les ha tocado a nuestros compañeros de Nafarro Abisiric, que por boca de los colaboradores de UPN han unido la historia y conquista de Navarra con ETA en un alarde de malabarismo verbal que resulta a estas alturas del partido realmente patético. No por ello el ataque deja muy a las claras que esta táctica de criminalizar la resistencia de este pueblo ante el ataque colonizador español y francés es tan vieja como las propias conquistas. Se lo podrán preguntar a los navarros alaveses que después del asedio de Gasteiz perdieron la nacionalidad navarra y fruto de la colonización fueron criminalizados solo por pronunciar y manifestar el sentir de ser navarros. Siglo XXI y las cosas siguen como siempre, los colonizadores a colonizar y los colonizados a sobrevivir ante la amenaza constante y la falta de libertades. La colorante palabra que tanto le gusta pronunciar a los autóctonos colaboradores con la comparación de «en ausencia de todo tipo de violencia» resume muy a las claras otra nueva victoria del colonizador. Que estas palabras salgan de las gargantas de algunos políticos autóctonos pone de manifiesto que el enemigo con su estrategia ha conseguido tapar su violencia y que no se reconozca. La ausencia de violencia nunca podrá desaparecer de este país hasta que todas las fuerzas de ocupación españolas y francesas abandonen nuestros territorios. Hasta ese momento, el pueblo de Navarra continuará en constante amenaza, coaccionado, temeroso de que las detenciones se sigan produciendo con la excusa de ETA o del Loto. Da igual. Los navarros no tenemos derecho a nada, ni elecciones libres, ni partidos libre ni instituciones propias. Todo el montaje pseudodemocrático en los que desarrollamos nuestras opiniones es el césped que ellos, los ocupantes, nos han colocado para eso, para que juguemos a conseguir autogobierno y más competencias, mientras al final España se lleva, como siempre, los beneficios que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo producen. ...la lógica del ocupante, los pensamientos del ocupante... ...en la lengua del ocupante, en territorio ocupado... ...con instituciones y provincias diseñadas por el ocupante... ...con representantes autóctonos que trabajan para el ocupante... ...y todo vendido por los medios de comunicación... ...que dirige y controla el ocupante. ¿Quién puede a esto llamarle Estado de Derecho? ¿Derecho de quién? Evidentemente derechos los tiene el que se siente español y vive en Navarra y que son muy bien respetados, puesto que tienen su gobierno, sus fuerzas armadas y bien pertrechadas. Tienen su jefe de Estado, tienen su pasaporte español, tienen su monarquía parlamentaria y además para más distraer tienen su selección de fútbol. Esta persona sí tiene derechos. A los españoles que viven en Navarra, su Estado sí se encarga muy mucho de garantizar sus derechos. Todo lo contrario de lo que nos ocurre a nosotros, que solo tenemos derecho a obedecer. Esta es la reunión de los Navarros. Esto es Hordago Navarra. Comenzamos. Power to the little people. Lautada y Aramayo, 107.4. La Rioja Treviño, 107.7. Ayara Miñak Erratia, 96.5. Sacana, 90.6. y Erratian. <tose> Power to the little people. Lautada Yaramayo, 107.4. La Rioja Treviño, 107.7. Ayara Niñaki Ratia, 96.5. Sakana, 90.6. Alavetiratian. Nerevisitzan, batean sergatipuzin. Beharropebio Zergatikuntzi Kantatzeari Urrumbada ere Sohorkuntza berri bat Ira gartzen duen Doi nio hori Ehen zuten du Arra botxetagan Oro karoren a hartzea zer gatik utzi bea roterkio zer gatik utzi fantazeanik ekaitsan Serra shola, egia disi. De la banda dela mi siridela, baja va qui. Sergaticuci, dio. Sergaticuci, cantat era sola nel ingurua Iluna, luna erci cembada can vuoi han cantar sorzendi tu ga vuoi han cantar e mira Zergatikuntzi, kantatzea agi Nere pakeu kutiu nena Izutuko duen trumoirik ezta Aharkaitz horri Lotzen atzaio, lotzen atzaio Gitarestean Zergatikuntzi Ea roten nido Zergatikuntzi En Hordago Navarra El Navarro de la Semana Bueno, amigos, y entramos en, en nuestra sección de del Hortago del Navarro de la Semana y tenemos al otro lado del teléfono a John Basterrechea, a John Arrachaldeón... Arrachaldeón, Basterra, Basterra, Basterra. perdón, John Basterra, Ay, y que, bueno, sí. John pertenece a un colectivo que se llama La República de Yoar, que esto para muchos de nuestros oyentes eh, puede resultar como un poco desconocido, que es La República sí. de Yoar. Bueno, vamos a ver, La República Yoar, <ríe> es lo que nosotros consideramos eh todos a todos los pueblos que circundamos de Montelluat, precisamente que bueno, pues que está compuesto como toda vez por pueblos navarros y por pueblos alaveses, pero que bueno, eh, cuando nos referimos a ello nos referimos a la República Lluar como como un todo de que es Navarra. ...un todo que es Navarra... ...vosotros eh, por ejemplo... ...bueno eh, para que conozcan nuestros oyentes... ...tenéis una página web... ...que se llama precisamente... ...La República de Llevar... ...y bueno sí. pues ahí se pueden leer... ...cosas eh, curiosas... ...como que bueno... Eh, ...he ido a hablar de... ...y he leído... ...que usáis o sea, la palabra... ...fronteras impuestas... ...¿qué quiere sí. decir esto? Bueno... Fue? ...yo no sé... ...es que a lo mejor... ...no sé a lo mejor esto... ...a uno le puede chocar... ...pero bueno esto es un poco... ...hacer historia y sabemos... ...bueno sabemos que estas fronteras... ...que hoy tenemos son son fronteras impuestas. Nosotros cuando hablamos de fronteras impuestas lo decimos con todo lo que ello conlleva, ¿no? Son fronteras políticas que nos han impuesto cuando realmente la gente que vive aquí, eh, aquí me refiero a toda esta zona de la República de Llevar, esas fronteras eh, básicamente nos las traen al pairo, porque de hecho la vida que hacemos nosotros la hacemos Eh, conjuntamente con estos pueblos de Navarra que están alrededor de bueno, alrededor del Yuar, quiero decir, ¿no? es que, como ejemplo, como ejemplo claro, pues poner que los críos de los pueblos navarros de alrededor del Yuar, como puedan ser Marañón, Genevilla, Cabredo, Zúñiga, etcétera, etcétera, esos críos vienen a la Icastola de de Campezo. Entonces, esas fronteras, pues decimos, son fronteras impuestas porque nosotros Eh, ...la vida diaria la hacemos como un Navarro más. Claro, vosotros tenéis ese sentimiento de Navarro... ...y que lo, se manifiesta, como está diciendo bien... ...que claro, vos, eh, vosotros eh, ni las veis, ni las notáis... ...ni las tocáis esas fronteras, evidentemente, que son impuestas. No, y mira y es curioso, cuando dices que nos sentimos navarros... ...mucha gente, a lo mejor, inconscientemente también... Eh, eh, ...tiene su, en su interior ese navarrismo, ¿no? Y como dato... Como anécdota, el otro día estaba pensando, y como anécdota, eh, no ha habido en Campezo, Campezo, Álava, siendo Campezo un pueblo como es a la vez, ¿no? Eh, no ha habido, por ejemplo, comisión de fiestas de este pueblo, desde antaño hasta hoy, hasta los jóvenes de hoy, que ni siquiera se haya planteado el quitar el programa de fiestas eh, el día de las Jotas y los días de las Vaquillas. Son cosas que las tenemos dentro, aunque no nos demos cuenta... Eh, son cosas que, que son eh, muy afines a, a, o muy parecidas a los pueblos que tenemos alrededor, que puedan ser Acedo, Antín, Murieta, eh, todo Tierra Estella, ¿no? Eh, o sea, los programas de fiestas incluso eh, se parecen a, a, a los que están en la zona navarra oficial. Sí, bueno, esto esto mantener ese ser navarro, la gente de la montaña alavesa siempre siempre lo ha dicho, ¿no? Que ellos eh, que no se sentían a la alaveses porque ellos consideraban álava la zona de la allanada, Y que, sí. y, y que su afinidad sí. era más hacia Navarra, ¿no? Sí, es que la vida, realmente, la vida que hacemos aquí... Es un poco insistir en lo mismo, ¿no? Pero la vida que hacemos aquí, eh, a la hora de hacer compras, a la hora de ir al mercado, la gente va los jóvenes, va al mercado de Estella, eh, las compras, mucha gente las hace en Estella, también hay que hacer en Vitoria, pero también hay que hacer en Viana, ¿eh? en, en los sectores comerciales de aquí de Viana. Eh, el, los jóvenes, por ejemplo... el tema de fiestas siempre le han dado prioridad ahí a las a las fiestas de los pueblos navarros y para nada se plantean bajar a, a la llanada. Hay gente a la que le puede resultar esto raro, curioso, pero bueno, es que son las relaciones naturales las que siempre ha habido y, y al final vivimos todos aquí alrededor del Yoar, como decimos en la República, todos nos conocemos y, y es lo que hay. Esta, por ejemplo, esta unidad se ha manifestado, eh, bueno, aparte de la vida cotidiana y que supongo que esto ha tenido que ser así durante siglos, ¿no? Y ocurre también muy parecido a, a la zona de la Sonsierra, ¿no? Pues bueno, donde la gente, digamos, de Samaniego, pues eh, va a, a Logroño y bueno, entre ellos, pues digamos que no existen esas fronteras. Pero donde se ha producido un poco notorio es esta... esta Eh, esta falta de, de bueno de diferenciación ha sido con el tema de, del tren de de perdón el, estamos con el tema sí, de alta velocidad la línea, la línea de alta tensión línea. me refería así ¿sí? que cuéntanos sí. un poquito esta unidad en que cómo habéise trabajado este tipo de unidades sí bueno esto ya sabéis que el, pri, el primer planteamiento que había era el de traer la línea de alta tensión por bueno por varios colors de tierra de estrella pasaba la montaña a la mesa y llegaba hasta murarse no eh, a raíz de aquello sí que es cierto que hubo un un contacto más más fluido, más intenso, llámalo como quieras, ¿no? En la que no la que gente a mejor, gente joven, porque sí que es cierto que la gente mayor, la gente mayor sí si te diré que siempre han tenido contactos, de hecho aquí muchas parejas son de gente de pueblos de de Forceda, de Viana, de Cabrelo, Zuñiga, pero sí que es cierto que esto sí que ha servido para que mucha gente joven que a lo mejor teníamos perdido ese contacto para hacia esos pueblos navarros de la verrueza y demás sí que nos ha llevado pues esta lucha además además de ser la lucha por un entorno común y demás sí que nos ha llevado a tener ese plus de contacto ¿no? con, con todos estos pueblos ¿no? y de hecho eh, a raíz de toda esta lucha de alta tensión es pues como hemos ido contactando contactando y ahora plantea planteamos hacer el tema del día de la república de llevar que es el 9 de junio sí que bueno estamos en el 2012 y esa navarridad que se respira Navidad. por esa zona pues eso va a desembocar sí. cuéntanos un poco pues en esa eh, en sí. esos trabajos que estáis y esas jornadas que estéis preparando pero, ¿no? para la república de y sí. sí, bueno eh, aquí en campo y todos los que echamos un poco la idea la idea fuimos los de la el, el Carte Cultural Amasástica Remendera, y fue pues lo que estoy he dicho ¿no? a raíz de todo ese contacto que ha ido surgiendo con el tema de la alta tensión el hacer, planeábamos hacer un día de la República Yoar es decir, de todos los pueblos de, alrededor del Yoar y pensamos que una, no excusa, sino un motivo para iniciar esta fecha que puede ser eh, anualmente pues eso, no repetido anualmente habíamos pensado que era bueno eh, el tema de recordar el tema de la conquista de la farba que por cierto, bueno, pues estas zonas han sido, estos pueblos también pues sufrieron lo suyo cuando aquello entonces eh, a raíz del tema de la conquista planteamos hacer unas cuantas charlas que van a ir durante todo el mes de mayo por distintos pueblos y se plantea pues hacer en Desconceda, en Aguilar de Codés, en Canfesu Anzin Mirafuentes y no sé si me dejo maestro a lo mejor, bueno, una serie de charlas con el tema este de la conquista que terminarían el día 9 de junio con un día grande o festivo en, en Treotiñano y Mirafuentes en este caso Ajá. Y ahí bueno, celebraréis, eh, supongo que tendréis actos eh, triquitrisas, eh, ¿no? Eso es. Sí, sí ...ahí haríamos... ...ahí tenemos ya el programa diseñado... ...de hecho vamos a empezar a repartir los carteles... ...ya el día 4... ...y el programa viene a ser pues eso... ...una subida a la cumbre del Yoar... ...cada pueblo desde su... ...bueno se plantea hacer cuatro columnas ¿no?... ...por cada lado del uh -huh. Yoar... ...subir todos a la misma hora a la cumbre... ...hacer arriba un acto... ...un pequeño acto pues... pues ...poner el, la bandera navarra... Eh, arriba ...o el típico... ...aurest y tal... ...un almuerzo... Y de ahí se bajaría a Otiñano En Otiñano se haría un recibimiento a los montañeros eh, Planteábamos además incluso bajar por Punicastro Un, un antiguo castillo navarro que, que estaba ahí En las faldas del Lloar Y hacer ahí también una pequeña charla Y de ahí bajar a Otiñano En Otiñano hacer un recibimiento a los humildizales Un vermú y comida popular Y de ahí se haría una calejira hasta Mirafuentes Que está nada, a un kilómetro y en Mirafuentes se haría un pequeño acto una charla o pequeño acto que, que bueno, en el que participará también el cantante Navarro Fermín Valencia uh -huh. a la vez se plantea también que haya algo para los mocetes, algo algunos hinchables un taller de contracuentos y luego unos partidos de pelota en plan de exhibición de herramienta antigua y demás y al final pues un concierto con Sesatex, eh, Tricoma ...y Neuve Gurugén... ...de un grupo de Navarro también... ...uno de Maestro, uno de Navarro y otro de Puscuano... ...en definitiva todos y... Navarros... Eh, ...bueno esto, <risa> ya nos hemos adelantado un poquito... ...a eso al 9 de junio... ...pero evidentemente cuando nos vayamos acercando... Eh, ...John, sí. pues estaremos en contacto con vosotros... ...un poco para recordar otra vez todas estas actividades... ...y os volvemos a llamar... Eh, y, este y uh -huh. tal ...pero bueno, ahora vamos a entrar un poquito ya... ...el impulso histórico como se puede... ...solemos comentar mucho en este programa... ...pues con este tipo de actividades... con este, ...y con esta fecha tan importante como el 2012 parece que por fin el eh, bueno se ha dejado claro que la conquista fue militar con fue sangre fuego sí. violaciones y todo tipo y parece que bueno que el sentimiento histórico se va ganando eh, podría ser y yo te pregunto cómo ves el sentimiento político de esta oportunidad y esta opción de que navarra podría ser el estado de los vascos eh, bueno si, o sea, si tenemos que ser objetivos lo cierto es que toda esta ...toda esta magama de acciones, actividades... ...que se han ido planteando alrededor de Nafarroa ...y de la conquista y demás... ...sí que es cierto, sí que es cierto... ...que ha traído a muchísima gente... ...que antes a lo mejor estaba un poco... ...pues, un poco despistadilla, ¿no?... De, ...con todo este tema... ...yo sí que lo he, ...yo lo he notado, yo lo he captado... ...y de hecho con el tema este que estamos preparando... ...se nos está apuntando gente de pueblos... ...en los que antes... este plan ...estos planteamientos eran inverosímiles... ...Mendaza, Cedo, gente que no... Que, vamos que no se movía para nada ¿no? y a todo y a esta historia se están sumando siendo conscientes de, de que estamos hablando de una conquista a sangre y fuego o sea conmemorando o recordando una conquista a sangre y fuego de lo que fue todo un reino ¿no? y yo sí que yo por lo menos objetivamente hablando de ¿eh? no es que, que, que yo quiera creerlo sino que yo lo estoy viendo lo estoy viendo porque a las reuniones en las que voy veo gente que no que nunca he visto y veo que sí que está teniendo algo. ahora si me quieres y si me preguntas qué si es la gran mayoría la que la que está entrando en el tema pues pues pues no a lo mejor no Hombre. pero sí es verdad que se está cogiendo conciencia yo, yo pienso que sí No evidentemente eso es palpable porque hace por ejemplo 10 años esto era impensable hace no mucho 5 años tampoco era muy pero bueno sí, ya sí. se empezaba un poco a brotar eh, gracias a internet donde empezaron a proliferar de diferentes blogs de gente de bueno sí. gente que sacó el tema navarro y bueno pues todo esto ha ido desembocando pues en trabajo sumonavarral de bueno mucha gente que ha ido trabajando por detrás y hemos llegado a un 2012 que bueno pues que digamos que el cara a cara ya contra digamos las tesis españolistas se ha manifestado y se ha demostrado uh -huh. que somos que, que fuimos conquistados y a partir de aquí es cuando queda abierto ya el pensamiento ideológico eh, bueno eh, sin más y yo encantado de haberte tenido en nuestro programa ¿Eh? Sí, oye, solo quería añadirte una cosa Lo que Mira, tú además... quieras, dime No, no, solo una cosa, eh, ahora que estabas comentando Esto del navarrismo y tal y cual Encima, eh, yo creo que esto sí que está Haciendo un nexo, ¿no? Entre distintas eh, Ideologías Abrechales, sobre todo A nivel de De Navarra a Navarra, quiero decir, Navarra La que hoy consideran Navarra, yo sí que creo Que se está arrimando gente De todas las Eh, opciones un poco todas las ideologías o sea, todas las opciones adversales que existen yo creo que sí se están si sí están sumando yo creo que son más conscientes allí que, que lo que puedan ser en las tres provincias congada y ¿eh? uh -huh pues esperemos que esto llegue pues a cabeza a más gente y bueno y el hecho de que esto está funcionando es que estamos hablando tú y yo aquí en un programa en Radio Ratiar, sí. un programa sí. dedicado sí. exclusivamente al Estado de Navarra. Pues nada, vale. eh, muchísimas gracias, Jon, y bueno, lo dicho, os llamaremos para finales del mes de, del próximo mes vale. para hablar sobre estas jornadas tan interesantes que vais a organizar. Y viva vale. la, la República de Joar dentro de la República de Navarra. Y viva la Farra, sí, señor. Vale, pues es que es ricasco, ¿eh? Venga, vale, Suri, sabor. Estás escuchando Orda Gonabar. Orda Gonabar, en Alavedi y Ratia. Bueno, continuamos en este Hordaco Navarra y vamos a poner una gotita de humor. Es una buena solución para quitarnos de encima las multitudes de llamadas de telefonistas que nos llaman todos los días intentando vendernos productos. Y no sé si al drede o sin querer, pero uno de nuestros compañeros, unos compatriotas Navarro, lo ha despedido a la Navarra. Escuchamos. Dígame. Buenos días. Sí. Buenos días, llamo de Movistar, hablo con el titular del níaz 667494324. Sí. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Dígame. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Sergio, con Sergio ramos Don Sergio, le saludo Luis de Movistar. Don Sergio, el motivo de la llamada es proponerle a usted el cambio gratuito a Movistar manteniendo el mismo número, beneficiando de interesantes descuentos. Don Sergio, dígame, ¿con qué compañía móvil trabaja usted? ¿Cómo? De, no, a ver, es que habla muy despiso usted, que no le entiendo. Don Sergio, el motivo de la llamada es proponerle el cambio gratuito a Movistar manteniendo el mismo número, beneficiando de interesantes descuentos. Don Sergio, le pregunto, ¿con qué compañía móvil trabaja usted? Ah, el, el del teléfono. Así es, el móvil. Pues de, con... con Airtel. ¿Con Entel, Airtel? ¿Airtel? ¿Airtel? ¡Oiga! Eh, Airtel, dígame, ¿de contrato prepago? Hombre, claro que lo pagado. ¿Cómo no voy a pagar el móvil? No, de, no, le pregunto, ¿de contrato prepago? Que ya lo pague le estoy diciendo, el móvil. El móvil lo, lo pagué yo cuando lo compré. Ah, guau, además, me costó poco no, dinero. El, lo que le pregunto es si es de contrato prepago, de tarjeta. O dígame un contrato usted. No sé lo que me dice. Lo que le pregunto es si el móvil viene con le pone tarjeta a usted, lo recarga. Sí, claro, cuando me, vamos a ver, vamos a ver. Yo el, el cacharro este lo empleo, que, que, que tampoco llamo mucho, a ¿ves si me entiende? Que tampoco lo empleo. Entonces cuando se me cuando se me gasta, claro que lo cargo. Y a Movistar lo propone usted que lo pase a contado. Como pero es que si no lo cargaste queda sin batería y no puedes llamar. Indico, Movistar le propone usted el cambio gratuito, que lo pasa a contrato, manteniendo usted su mismo número, ¿de acuerdo? Pero, pero, y, pero, ¿y esto porque me lo estás preguntando? Porque Movistar le quiere proponer a usted una portabilidad. ¿Una qué? Portabilidad. Una por... ¿Y qué es eso? Es que usted pasa desde el móvil a la parte de la familia de Movistar. Bueno, bueno, dime, dime, que no sé lo que me quieres decir, a ver, dime. Lo que Movistar le propone a usted es que pase a ser parte de la familia de Movistar, manteniendo su mismo número. que nombre? Que nosotros somos un... Bah, si somos mucho número de familia, somos un montón. va Yo tengo cuatro hijas. Ya. Tengo cuatro hijas y, y, y con los nietos y por ahí, pues, de la familia somos un montón. ¿Quién es? ¿Todos son de, de tarjeta? Espera que los cuento. ¿cuántos, qué, qué, ¿Qué te diga el número? dice es de la familia. No, lo que le pregunto es ¿cuántos móviles tiene? ¿Cuántos móviles esté? Este número, este este móvil Móvil no uno me móvil, no, tengo no me un, escucha un Móvil tengo un número Y luego tengo el de casa, el de toda la vida Ya el, el, el de casa, este ¿Me escucha? Sí Le pregunto cuántos móviles usted tiene de tarjeta Solamente uno, de recarga El móvil que tengo yo Este que me está llamando usted Pero pero este solo lo cargo cuando se gasta la batería Si no, lo cargo Movistar le propone... No, de, de batería no que lo cargue, que lo cargue de tarjeta, de, de, de saldo, de dinero. Ah, no, no, este no, este me, este me mandaron una fa una factura, me mandaron, claro, al banco. Ah, entonces es con contrato. Ah, no sé si será con contrato o cómo será. Bueno, recuerda que para mayor información usted se debe comunicar al 1486, que tenga buen día. ahora pues venga. ...desde Gastéis, para la Gran Navarra... ...Ordago Navarra. Y consiguió quitarse lo encima... Bueno, la iniciativa, os queremos informar que la iniciativa 1512-2012 en Aforra Bixiric ha publicado 300.000 ejemplares de un periódico sobre la conquista de Navarra. El objetivo es que todos y cada uno de los hogares navarros reciba una copia de esta publicación. ...y gracias a la implicación de cerca de varios miles de voluntarios y voluntarias... ...podemos asegurar que van a cumplir todo ese objetivo... ...comunican, dicen los de Náforra Vísiris... ...la financiación de este periódico también se ha basado en la aportación popular... ...así pues antes que nada quieren agradecer el trabajo de los voluntarios... ...y voluntarias anónimas... ...que con su esfuerzo están sembrando la conciencia nacional de esta tierra". El pasado, el otro día, a los eh, miembros de, de la plataforma... ...entregaron a los parlamentarios y parlamentarias de Navarra... ...sendos ejemplares del diario Nafarroa Navarra 1512... ...con ese acto han querido ofrecer a los parlamentarios y parlamentarias... ...una visión popular del pasado y presente de Navarra... ...y a su vez presentar a los medios de, de comunicación esta publicación. No es un periódico especializado en historia... ...sino una publicación de carácter divulgativo que pretende impulsar la reflexión sobre el pasado y presente de nuestra tierra, frente a una montaña de libros de texto y publicaciones que han tratado de hacernos creer que Navarra se incorporó voluntariamente a Castilla. Y es que esta unión ha sido beneficiosa para nuestro pueblo. Este periódico es un pequeño soplo de aire fresco. El protagonismo de este periódico no son ni los reyes ni los nobles de una u otra rama, sino el pueblo navarro. ...frente a esa historia academicista... ...que se limita a narrar las dinastías... ...reivindican los de Nafarrovisirik... ...una historia que centre su atención... ...en el conjunto de la población... ...en este sentido Nafarrovisirik aporta... ...una serie de datos que muestran... ...la brutalidad de la conquista... ...y abordamos las penalidades que sufrió... ...los navarros y navarras durante la misma... ...también mencionamos las consecuencias sociales... ...de la misma ocupación militar... ...destierro de musulmanes... ...trabajos forzosos en producimiento... ...caza de brujas, destrucción de castillos... ...colonización lingüística... Por otro lado, y teniendo en cuenta la difícil situación económica en la que estamos inmersos, hemos dedicado dos páginas para hablar de economía. Pensamos que el debate sobre la historia y presente de Navarra tiene una vertiente económica importante que hay que considerar. Y por último es de mencionar que el periódico se ha enmarcaetado utilizando software libre. Es un pequeño detalle que conecta con la filosofía del periódico. Tanto el periódico como el software libre ha sido mediante un gran ausular. todos vosotros por haber venido, ellos y ella, él y ella, han hecho posible esta obra de arte que ha puesto ha puesto imagen eh, a los 500 años, ha puesto imagen a la iniciativa 1512-2012 en Afarra Bixiric y ha puesto una imagen que nos va a perdurar a nosotros y a nosotras mismas, eso estamos convencidos. ¿Cómo no iba a apoyaros... Sencillamente con esto ¿no? que es una alegoría a cuando pasa el invierno o sea cuando pasan las sombras los rigores pues de nuevo la tierra se fecunda y aparecen en todos los verdes y ahí nacen o crecen los árboles lo que supone pues una afirmación de optimismo, ¿no? que es lo que nosotros necesitamos tener en estos momentos tan duros, tan duros de verdad. Esa confluencia entre el mundo del arte y los movimientos populares son los que dan posible esta serie de joyas que dejaremos como pequeña aportación para los que nos vengan y las que nos vengan detrás. Por un lado ha puesto la imagen a la iniciativa y por otro lado va a ayudar, y esto es muy importante porque vivimos donde vivimos, ¿eh? Eh, a financiar todas las iniciativas de la iniciativa de cara a la marcha nacional del 16 de junio, de cara a un reparto masivo que vamos a hacer de una publicación eh, de 300.000 ejemplares en la Alta Navarra, eh, sobre todo, eh, aunque lo haremos en toda su galería, y otra serie de, de gastos que como movimiento social, pues los artistas también populares nos ayudan a cubrir ese hueco que muchas veces eh, nos dejan eh, las instituciones, ¿eh? en este caso, por desgracia, también. Yo creo que lo que también hay que llevar al espíritu de la gente es que más que una compra es una colaboración. Yo cuando hice a Malur, pues se hizo así a Malur, ¿no? Con, con miles de... Creo que es tres mil setecientos o así, que donaron para que se hiciera Malur, claro, el tiempo de Franco y era otra cosa, ¿no? Pero yo me acuerdo que se le dio aquel, aquel carácter, es decir, pon usted en una película lo que usted pueda, pero es una donación para hacer una película para enfrentarnos al, al régimen de Franco, ¿no? uh -huh. para decirle que estamos vivos todavía, es que era la, la idea que yo tenía. Y así salió Amaluz, ¿no? Se pudo hacer pues con esa generosidad. Entonces el tema de la generosidad es importante, porque puede ser caro, puede ser barato, pues pero claro, y, eh, se trata de donar. ¿eh? Y recibir algo a cambio, en este caso un Néstor Basterretzea, ¿no? Bueno, evidentemente, una vez que ha salido este periódico y que Néstor Barrechea esto es, ha hecho este trabajo para el periódico, eh, pues eh, ha, ha saltado ya la, la caverna española y en el ABC pues han empezado el ataque contra la plataforma y contra el periódico con un titular que dice, el diario sobre la conquista de Navarra, que divulga la izquierda Berchale. Reparten a los parlamentarios forales ejemplares de una publicación que destaca la brutalidad de hace 500 años. Y resalta el diario ABC, que se ha producido un malestar en UPN y PP. Y dice lo siguiente, las críticas por esta iniciativa no se han hecho esperar y Unión de Polo Navarro ha criticado la manipulación que hace la izquierda a Berchale a través de las plataformas que promueve esta publicación ha criticado que esta actuación forme parte de un proyecto totalitario basado en la justificación de la violencia y en el uso de la propaganda. Para los regionalistas, las acciones que Batasuna está poniendo en marcha a través de la plataforma 1512-2012 en Afarra Bixirip buscan dividir y enfrentar a los navarros, sembrar odio y justificar la violencia y el terror que tanto la propia formación como ETA han implantado en Navarra en los últimos 50 años. ¡Qué susto! Eh, continúa el ABC diciendo, el objetivo de esta campaña es el de Avalara en su proyecto de anexión de Navarra a la comunidad autónoma vasca, un proyecto rechazado por la inmensa mayoría de los ciudadanos de Navarra. ...han destacado desde la formación regionalista a través de un comunicado... ...también desde el PP de Navarra ha mostrado su malestar... ...desde el Partido Popular de Navarra llevamos ya tiempo... ...denunciando la manipulación de la historia con fines políticos... E ...ideológicos que Bildu y todo el entorno de la izquierda barchal... ...están haciendo... ...este periódico publicado ahora por Nafarroa Viziric... ...no es más que la confirmación de esta estrategia... ...que ha provocado ya tres comparecencias en el Parlamento de Navarra... ...con el único propósito de falsear la realidad de los hechos... ocurridos en 1512... Pues como vemos, pues eh, si se cabrean es porque algo les está picando. Estás escuchando Ordago Navarra, en Alaved y Irratia. ¡Ey, Azoká! ¡Ey, cuna tu cucaur! Ausohan, venir pakoi ti da. Burnien arteko zaratak, Atonse postua cornitzen. Sentzuen ospakizuna. Colores ayak, uen atzerakopresena. Auso kayona, auso han. jende gustia kontzenda elkar. Direi intengo ayako arejai. El mundo ire mira el Txoriak eta hojarrak Zuaitzak eta gaztak Alfombrak eta zapatak Tangak eta barazkiak Homersin zonen pijamak Olibak eta flutak Eta laliren kioskoan Gazeteta gazetak Azokagona, alzoan Dikende guztiak Gortzen da ekarri mareja vamos a vivir hay una rija asoka eguna aso brilla anda y pasando sartor Azo keaguna izan zen Aito naxo egin zenura Ote ez da ikusten Marchanda kaste asambrada Kamionajeta bat fleha Estatio eletriko baña Estu esposo movi a estar Azo keaguna Azo ha Dien dekusti hako zena elkar Iri haitiendo a diako Al mundo Gracias. damos inicio a nuestra sección deportiva y, y iniciamos con este himno estupendo del mirandés El equipo navarro por excelencia perdón y tenemos con nosotros en nuestra sección deportiva como siempre a Pascasio Meanuricoa, Meanuricoa Arracha Aldeón Pascasio Arracha Aldeón Pascasio porque... Bueno, pues nada, ¿qué te parece la, la, la temporada que está llevando nuestro equipo navarro del mirandés? Fantástica, ya prácticamente es campeón, solamente le falta un punto para clasificarse campeón de la liga de segunda B y yo estoy completamente seguro que es eh, el próximo año va a estar en segunda. Bueno, esto sería para Miranda realmente un hito, un hito histórico, estar en segunda, rodeándose con equipos fuertes y bueno, sería maravilloso, ¿no? maravilloso y además es que se lo merecen porque el año el año pasado estuvieron a punto de estar en, primer, en segunda B en segunda A, perdón y ahora este año desde luego no van a fallar bueno pues desde aquí desde esa hordago navarra nuestros ánimos al equipo mirandi de mirandés y nada nuestro apoyo por supuesto porque es de nuestra tierra navarro bueno y pascaso meanoricoa nos trae como siempre pues bueno su relato particular de, de esta de nuestro bueno de nuestros deportes adelante pascaso a León, en chulego hoy Viene otra vez la Crónica Deportiva con Pascasio Maneuricúa y hablaremos en Hordago Navarra de los acontecimientos deportivos más señeros que tienen lugar cada semana en la extensa geografía de la República de Navarra. En primer lugar hablamos de pelota en la noticia nos llega de Lapurdi, República de Gascoña Federación de Navarra, donde el pasado sábado se jugaron las semifinales correspondientes a la Liga de Iparralde de Trinquete en la modalidad de pelota goma femenina. En el primer partido jugaron Judita Charri y Maite Ruiz de Larramendi representantes de Oñarrena y Silvi Jalzuet y Maika Elguezábal, representantes de Urrunarrak. Fue un partido muy lucido con ventaja para ambas parejas, pero finalmente y tras un empate a 27 tantos, el marcador cayó del lado de las Altuna Barras por un 30-28. La final se jugará el próximo domingo y el encuentro será disputado, disputado por Judita Charri y Maite Ruiz de Larramendi contra Maider Benzabal y Nagore Arozena. A este respecto hay que dar la enhorabuena a la pelotari Maite Ruiz de Larra Mendi por ser nombrada estrella del deporte de Tierra Estella y por haber conseguido a finales del año pasado la medalla de oro al, de, al, al, al mérito deportivo y la medalla le fue entregada por el presidente de la República de Navarra, Hermilio Urzenki. Maite ha peleado contra viento y marea, o sea, contra los estereotipos y prejuicios que no admitían ni valoraban a una mejor a una mujer pelotari ella ha trabajado con tenacidad y constancia, siendo admirada fuera de nuestra tierra y sufriendo en la nuestra el no reconocimiento hasta que por fin se ha hecho justicia. Y esto no es ajeno al hecho de que vamos avanzando en una mirada más igualitaria del mundo, donde las personas no están mediatizadas por suceso en cuanto a lo quieren ser o hacer. En definitiva, no estar condicionadas por el estereotipo para practicar el deporte que más les guste. Este triunfo tiene que ver con valorar a todos y todas por igual, independientemente de qué deporte sea, y de quienes los practiquen sean hombres o mujeres el reconocimiento del gobierno de la República de Navarra y la entrega de la medalla por el mismísimo presidente de la República significa también el apoyo a las mujeres que son y han sido referentes para otras en cuanto a que han entrado en aquellos ámbitos en los que han estado en los que han estado infrarepresentadas e infravaloradas y han sido y han ido rompiendo prejuicios y barreras a pesar de las circunstancias adversas En segundo lugar Teneremos otra noticia que nos, je, que nos llega de la y esto es de, eh, de deporte de vela. Honetaz Amalur Alfaro, Euskal Marinela, itsasoaren bidea berriz hartuko du larunbat honetan trasatlantikoaren JKA 10 11 edizioaren karietara. Euskal Marinela, Christof Lebar, Bretaniarrekin ibiliko da. Bretaniatik abiatzen dira Kuba ondoko San Bartolomen bukatzeko. Ibilbidea Irumila sortzirun eta larogeita marmila ozean atrantiko zeharkatuz izango dituztelarik. Amaio Alfaro mendizala eta peliotarien familian sortuaren itxasua hautatu du. Itxasbelaren lehen ezautza sorti urte zituelarik egin zuen sokoako abadian aurrentzat antolaturiko ikastaldi batean. Ondoren, amazazpi urterekin itxasbelako irakasle izatera pasatzen... Jarraian Euskal Herriko estropadetan parte hartu eta emeki-emeki itsas handian ibiltzeko gogoa sartu zitzaion. Kristof Levas aldiz azken momentuko gomita da. Marinelak EPE laburreko prestaketa ukan badu ere, azken 3 trasantikontotan Bildutako esperientzia onuragarria izango zaio. Ondorioz posible litake bikidek duten esperientzia hau beste lekidengan pantalla baten isatea y, y bilbi de tachaplequeta politeteta rasca tachua y calacuan, gaude pasamos a waterpolo la noticia de waterpolo nos viene de la merindad y comarca de miera el waterpolo santoña belce al fortuna Chimistarri de donosti en la piscina municipal de santoña acogió el sábado el pasado fin de semana un tema Interesantísimo partido para el equipo santoñés dentro de la liga de waterpolo. El partido enfrentaba al cadete misto waterpolo santoña contra el fortuna chimistarri. A priori el partido era una incógnita para el santoña ya que era la primera vez que se enfrentaban estando en la tabla clasificatoria en puestos muy igualados. El Waterpolos-Santoña comenzó el partido con buen juego, llegando a situarse al final del segundo cuarto con un resultado favorable de 9-4. Sin embargo, poco a poco, el equipo santoñés se fue desinflando en defensa, con claros errores de colocación que dio alas al equipo visitante. Todo se tradujo en un final apretado con el resultado de 14-13 a favor de los locales. Con esta victoria, el equipo cadete da un paso al frente de cara a la preparación para el campeonato femenino cadete que se disputará en el mes de junio en Pamplona, la capital de la República de Navarra. Y pasamos a ciclismo y la noticia nos llega desde Figarol, pueblo bardenero de colonización cercano a Carcastillo, situado en la Merindad de oliste Pues bien, Juan Peralta Gascón, natural de Figarol, se ha clasificado en cuarta posición en la final de la prueba de Keirin en la Copa del Mundo de Ciclismo en pista que se celebró en Pekín. El ciclista navarro cruzó la línea de llegada solamente por detrás del francés Francis Pelvis, el ruso Sergei Borisov y el australiano Andrew Taylor. El también navarro, el alzasuarra Odey Mazquiarán, disputó la final B en la que quedó en sexta posición. Los figaroleses, cercanos a la próxima conmemoración del 50 aniversario de la creación del pueblo, rindieron cálido homenaje a su campeón Juan Peralta Balarroja a su vuelta al pueblo, donde celebraron una fiesta por todo lo alto. Al acto de homenaje asistió el ministro de Cultura y Deportes de la República de Navarra, Ceferino Estarta, quien en representación del Gobierno felicitó y puso la chapela al campeón navarro. Añadiros que Juan Peralta Balarroja se ha clasificado ya para disputar los próximos Juegos Olímpicos a celebrar en Londres. Y para terminar, noticia de Fubolín, donde en Egea, capital de la comarca Cinco Villas de la Mirandad de Egea, tuvo lugar el campeonato Intermeridades de Fubolín Cafetería Duo. ...intervinieron 30 parejas de futbolineros... ...representando a las marindades de Pamplona, Sangüesa, Riberri... ...Rioja Alta, Logroño, Calahorra... ...Ágreda, Tudela, Tarazona, Huesca, Barbastro... ...Zaragoza, Daroca y Teruel... Alex y Dani, de la población de Sancho Barca... ...cercana a Tauste... ...fueron los campeones... ...por lo tanto, fueron los representantes de cinco villas... ...los que consiguieron el primer premio... ...que consistió en dos cajas de vino... ...no, en dos cajas de 12 ristras de chorizo picante... ...un jamón y una caja de vino por barba... El segundo premio fue para los representantes de la Merindad de Sangüesa, que se llevaron dos cajas de chorizo y una caja de vino por barba. El tercer premio, caja de vino, se la llevaron los representantes de la Merindad de Tarazona. Y como colofón a la jornada futbolinera, hubo comida popular en Egea, reinando el buen ambiente, jarana, bullicio y estruendo. Eta onen bestes, onen bestes, enxule ok, gaurkotz, au y sandadena, Eta datorren aste azkenean irrationen bidez elkarrekin egon gaitezen. Esperantzan Paskasiok agurtzen zaituzte bihot bihotsez. Ordura arte ongi izan. Bueno, pues muchas gracias Paskasio, me han urricoa aporto esta información y evidentemente nuestro el presidente de nuestra república está que no para, ¿no? De tanta colocando chapelas. <risa> bueno, nada, pues estamos es que, eh próximamente contigo. Continuamos en Ordaba Navarra. <risa> analizara or dago Navarra alabedi irratia Bueno, y vamos a entrar en nuestra sección de la agenda y decirles que afortunadamente continúa en este año 2012 las multitud de charlas eh, que se están dando por todo nuestro territorio. Y este 26 de abril, por ejemplo, jueves, hay una conferencia en el Teatro de Solaluce con el tema de los 500 años de la conquista y, como siempre, nuestro incansable amigo Pacho Abásolo Miembro la iniciativa 1512-2012 Nafarro Abisiri pues eh, sigue moviéndose por la geografía de nuestro país Como he dicho estará en el Teatro de Soraluce a las 17 y media Y organiza el Ayuntamiento de Soraluce También el 26 de abril jueves hay una conferencia en Azcoitia El mismo tema Nafarroa eh, conquista Será a las 7 de la tarde en Azcoitico, el Carguneán E intermerada también Joseba Aysirón Bueno, Navarralde también organiza charlas por toda nuestra geografía y en este caso le va a organizar una, eh, la cual va a intervenir también Joseba Sirón con el tema de la eh, Nafarroa Conquista y será eh, este jueves día 26 a las 7 de la tarde y estamos viendo a ver dónde es porque parece ser que la reacción nos falta, mm, queremos que se nazcuita. El día 27 hay una, una nueva charla en Sondica con el tema de los 500 años, intervendrá Pacheva Solo y será en el Sondica Co. Culture Chea a las 7 de la tarde. Organiza Sondica Co. Azoka Culture El Cartea. Bueno, recordaros que este programa Ordógo Navarra está organizado por Navarrate Culture Taldea. Y este 2012 se cubre 500 años de la conquista de la Navarra Central, pero también nosotros en Álava conmemoraremos en el mes de mayo el asedio que sufrió la capital alavesa por las tropas castellanas. Nueve meses de asedio, ahí es nada. Bueno, y te, aprovechando que tenemos aquí a nuestro compañero Pascasio, Pascasio, vamos a comentar, eh, ¿qué te parece la noticia que ha aparecido por el medio de comunicación? Que por lo visto el ejército español hizo unas maniobras en el gueta, apareciendo con todos sus carros de combate y con todos sus... ¿qué te parece? Desde luego vergonzoso, desde, y esta gente desde luego no tiene ningún tipo de vergüenza para para para decir... ...no solamente decirnos barbaridades... ...sino hacer en un acto de conmemoración además... ...que era totalmente sangrante para la población navarra vasca... Eh, ...pues eh, se pasean por las calles de nuestros pueblos... ...de una manera totalmente impune... ¿eh? Eh, pues, ...demostrando su zafiedad a nivel político y a nivel humano... ...lo que son... Cuando hablamos de fuerza de ocupación, de esas fuerzas estamos hablando. Claro, efectivamente, sí. Claro, y cuando nos dicen que la unidad de la patria, el Estado, el ejército, perdón, es el garante de la defensa, la unidad de, la... de eso es de lo que están hablando, ¿no? Claro, efectivamente, eso es... Bueno, pues nos alegramos de que ahí tengamos una muestra palpable de esa ocupación que sufre este país, como aquella bandera eh, española que colocaron en el Gorrea, ¿no, Pascasio? Sí, es lo mismo es lo mismo pero todavía yo creo que cada vez, conforme pasa el tiempo ellos se dan cuenta de que no llegan a donde quieren llegar a intentar como a intentar españolizar a la población navarra lo suficientemente como para tenerla totalmente dominada y conforme pasa el tiempo se dan cuenta de que está ocurriendo lo contrario y cada vez están metiendo más el zancarrón hasta londón porque lo que ha ocurrido en el getta desde luego no tiene nombre esto es algo que no tiene nombre no tiene nombre es zafio Bueno, nosotros lo decimos, estas son las fuerzas de ocupación. Bueno amigos, pues hemos terminado ya el programa de Horda o Navarra de hoy. Queremos enviar desde estas ondas sobre estas navarras un emocionado saludo a todos los presos que nos escuchan desde las cárceles... ...y en especial a los presos de la cárcel de Logroño que sabemos que conectan a La Bedi y Ratia. También un saludo a todos aquellos que nos sintonizan a través de las ondas o lo hace mediante internet. Recordaros a los que no lo sepáis que podéis escuchar todos los miércoles en directo nuestro programa... ...a través de la red en nuestra página alabedi.org, clicando en la sección Susenea. Esperemos que este programa os anime a vosotros y a todos los extractos de la sociedad vasca a indagar y buscar en nuestra historia para conocernos mejor. Es fundamental entender la historia de Navarra para comprender cómo una lengua como el euskera pudo sobrevivir a una época marcada claramente por el desarrollo de la lengua romances. Esa unidad lingüística organizativa y defensiva, primero con el Ducado de Baskonia y luego con el Reino de Navarra, se mantuvo durante 1.600 años hasta el comienzo de las conquistas castellanas y francesas. Estamos en un año muy especial en el cual conmemoramos el 500 aniversario de la conquista de la Navarra Central. ...un año fundamental para el movimiento por la recuperación de la soberanía de Navarra... ...puesto que la gran labor que cientos de patriotas están realizando... ...a la hora de difundir nuestra cultura histórica... ...está comenzando a dar sus frutos en el apartado de la cultura política... ...y hoy podemos decir y demostrar con la documentación en la mano... ...que los vascos siempre fuimos independientes, siempre... ...y es por eso que reclamamos el retorno de las cosas a su estado natural... ...los vascos libres en su estado de Navarra". La consecución del Estado, insistimos, es la única vía que nos puede llevar a solucionar nuestros problemas sociales. Conseguir hacer frente a los sistemas salvajes del mercado resultará imposible si seguimos dentro de España o Francia, líderes en imperialismo y en estados proteccionistas del capital. Los recortes que se los hagan ellos, nosotros tenemos que dejar de pensar en la crisis española y debemos pensar cómo nos vamos a organizar para poder constituir una dirección política que legitime a nuestro pueblo ante las instituciones internacionales para poder llegar a constituirnos como Estado europeo. El objetivo es claro y nítido y no permite cambios de cintura ni pasos intermedios. El Estado como único e irrenunciable objetivo para conseguir sobrevivir en la historia. Esto ha sido Ordago Navarra, un programa de la Radio Nacional de Navarra para toda la Navarra ocupada. Polo de Navarra, año 2012, comienzo de la recuperación del Estado de Navarra. Agur.